Dios le bendiga, siempre sin gozo, llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en Houston, Texas. Está aquí en la iglesia Lakewood. Lake. Gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso cada semana. Debería mencionar que esto lo envió una mujer. Según el Departamento de Casa y Pesca de Alaska, Aunque a los renos, machos y hembras les crecen cuernos en el verano, los machos los pierden al inicio de invierno, empezando noviembre. Las hembras los mantienen hasta la primavera. Significa que todos los renos de Santa, incluido Rodolfo, debían ser hembras. Ella continúa diciendo, deberíamos saberlo. Solo hembras podrían arrastrar a un hombre gordo.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 Quiero hablarle hoy de que tiene un tesoro escondido. Es fácil estancarse en la vida pensando que hemos alcanzado nuestros límites. Llegué tan lejos como podía. No tengo tanto talento. No podré alcanzar mis sueños. No, Dios no le habría dado ese sueño sin darle luego la habilidad de realizarlo. Tiene lo que necesita. El problema muchas veces es que está enterrado en el interior. Es un tesoro escondido. Tiene dones y talentos que no ha aprovechado todavía. Hay potencial que está esperando ser liberado. Cuando Dios ordenó el plan para su vida, depositó en usted la habilidad, sabiduría, creatividad, todo lo que necesita para cumplir su destino. Esta es la clave. Lo que importa no es lo que tiene dentro, es lo que saque. Si va a alcanzar su máximo potencial, tiene que aprovechar ese tesoro escondido. Leí que el continente africano tiene más recursos naturales que cualquier otro. Tiene más oro, más diamantes que América del Norte, que Europa, que Asia. Pero no es interesante que sea uno de los más pobres. Europa y América del Norte tienen grandes ciudades, riqueza, prosperidad. ¿Cuál es el problema? No es lo que tiene dentro, es lo que está sacando. Enterrado en su interior, ahora mismo, hay un tesoro escondido. Usted está lleno de recursos. Hay libros, películas, canciones, ideas, inventos, negocios, puestos dentro por el Creador del Universo. Mi desafío es no muera con el tesoro aún dentro. Tiene algo que ofrecerle a este mundo que nadie más tiene. Usted es singular. Único en su género, cuando Dios lo hizo, rompió el molde. No anda deseando tener el don de alguien más. Si tuviera ese don, no le ayudaría, le estorbaría. No está ungido para ser ellos, está ungido para ser usted. Si Dios quisiera que se viera como ellos, tuviera su personalidad e hiciera lo que hacen, entonces lo habría hecho de esa forma. Tiene exactamente lo que requiere. La altura suficiente, la inteligencia suficiente, el atractivo suficiente, el talento suficiente. Deje de compararse con alguien más. Usted ha sido creado maravillosamente. Cuando anda en su acción, seguro de ser la persona que Dios creó, sabiendo que tiene lo que se requiere, entonces su tesoro escondido, sus dones, talentos, ese potencial va a ser liberado y entrará en esa plenitud de su destino. Dicen en Efesios 3.20 que Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. He aquí la clave. Según el poder que actúa en nosotros. Nota que no es según el poder de su vecino, su jefe, su pastor, sacerdote, el banco, el mercado bursátil. Es según el poder que actúa en usted. En otras palabras, depende de lo que cree. Sienta por allí diciéndose, soy común no soy tan talentoso, provengo de la familia equivocada, entonces la abundante grandeza del poder de Dios no obrará en usted. Ese tesoro va a quedarse enterrado. Hágase un favor. Déjese de subestimarse. Déjese de denigrarse. Cuando Dios lo creó, no tenía un mal día. No cometió error alguno. No tenía escasez. No tenía una desventaja. No fue estafado. Fue creado en la imagen de Dios Todopoderoso. Tiene un tesoro en su interior. Si ese tesoro va a salir, debe tener la actitud, tengo lo que se requiere. No lo estoy aguardando, no estoy esperando obtenerlo un día, no estoy rogando que me den otra oportunidad, ni deseando parecerme a un amigo, no advierto que ya está en mi interior. Estoy preparado, facultado, soy talentoso, creativo, muy capaz. Viva así. Y verá la grandeza abundante del favor de Dios. Aquí es donde Sara, en la Escritura, casi falla. Dios le prometió que iba a tener un bebé, pero ya habían pasado sus años fértiles. Pensó que la promesa vendría mediante alguien más. Eso tenía más sentido. Ya era muy vieja. Así que unió a su esposo, Abraham, con una joven sierva y tuvieron un bebé. Sara dijo, gracias, Señor, la promesa se cumplió. Dios dijo, «No, Sara, no puse la promesa en ellos, puse la promesa en ti. Tienes un tesoro escondido que aún está enterrado en tu vientre». Pero mientras Sara pensó, «Soy muy vieja, tengo una desventaja, no me veo como esas jóvenes», se estaba disuadiendo de lo que Dios quería hacer. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? No podría estar en la gerencia, jamás podría escribir un libro, No podría construir esa casa. No, Dios le dice lo que le dijo a Sara. No puse la promesa en alguien más. Puse la promesa en ti. El tesoro está en el interior. Quizás está enterrado bajo la duda y temor, bajo desilusiones y lo que no funcionó. Enterrado quizás por baja autoestima, intimidación. Lo bueno es que el tesoro está aún en usted. Quizás se haya disuadido de esto, pero no disuadió a Dios. Dios no aborta los sueños. Si vuelve a estar de acuerdo con Dios, entonces hará que suceda lo que le prometió. Sara tenía casi 100 años cuando dio luz un bebé llamado Isaac. El tesoro salió. No mediante alguien más. No fue según el poder en su sierva o en su esposo, La grandeza del poder de Dios fue liberada cuando escogió creer. Se levantó y dijo, oye, espera un momento. Ese es mi tiempo. Es mi destino. No me voy a mantener al margen. Tengo algo golpeando en el interior. Tengo potencial, sueños, dones, promesas que esperan ser liberados. Quiero encender ese mismo fuego en usted hoy. Algunos se han mantenido al margen celebrando a los demás. Viendo contentos las promesas cumplidas en las vidas de ellos, está bien, pero Dios quiere hacer algo asombroso en su vida. Quiero que usted sea celebrado. No tiene que mantenerse al margen, tiene un tesoro escondido. Hay promesas que Dios le ha dicho, sueños que quiere que usted dé a luz. No es muy tarde, no es muy viejo, Quizá parezca imposible, pero nuestro Dios puede hacer lo imposible. Cuando cree, el favor es liberado. Cuando cree, el tesoro escondido sale. Cuando cree, como Sara, va a dar luz a esas promesas. Es interesante, cuando Sara oyó la noticia que iba a tener un bebé, la Escritura dice que era tan incongruente que empezó a reírse. Puedo oírla diciendo, ¿Abraham un bebé? Es una broma. Ya pasé la época fértil. Eso desafía las leyes naturales. Estaba diciendo, tengo una desventaja. No tengo lo que se requiere, denigrándose, menospreciándose. Eso mantendrá el tesoro enterrado. Y he aprendido que es igual de fácil convencerse de algo como lo es disuadirse de algo. En vez de pensar en todas las razones por las que no sana, no puede lograr un sueño, ¿O que su matrimonio no durará? Es muy tarde. ¿He cometido muchos errores? No, cierra la boca y en vez de disuadirse de eso, empiece a convencerse. Puedo hacerlo todo en Cristo. Dios está haciendo un camino, aunque no lo vea. Estoy ungido, preparado. Soy talentoso más que vencedor. Bueno, Joel, eso suena bien, pero no veo cómo podría sanar. Esa enfermedad ha estado en mi familia por cinco generaciones, Mi abuelita murió de la misma cosa. Si sigue hablando así, van a ser seis generaciones. ¿Por qué no empieza a convencerse de eso? Dios está restaurando mi salud. Él cumplirá el número de mis días. curso de la batalla está cambiando. Viviré y no moriré. En la Escritura, Dios le prometió a Jeremías que sería un gran profeta y hablaría a las naciones. Pero Jeremías era joven y temeroso ¿No veía cómo podría suceder? Empezó a decirle a Dios porque eso no saldría bien. Dijo, Dios, cuando hablo a la gente, me remeda y se burla de mí. Soy joven, estoy cansado, intimidado, sin parar. Justo cuando uno piensa que iba a disuadirse de eso, dijo en Jeremías 29, Tu palabra en mi interior es fuego que cala hasta los huesos. Estaba diciendo, Dios... Quizá no vea cómo sucederá, las probabilidades están en mi contra, pero esta promesa que pusiste en mí no se va a ir. Es como un fuego, está viva, no puedo apartarme de ella. Quizás esté ahora en un lugar en donde fácilmente podría dejar lo que Dios puso en su corazón. Pero creo que como Jeremías, hay fuego calando en sus huesos. Lo que Dios le prometió no morirá. No puede ignorarlo. Puede tratar de disuadirse de ello. Su mente quizá le diga que nunca sucederá, pero en el fondo va a sentir una agitación, un ardor, una inquietud. Es la promesa que Dios puso en usted. Lo ama demasiado para dejarlo ser común. Lo va a impulsar a la grandeza. Su tesoro escondido está por salir. Necesita prepararse. Los dones, talentos, habilidades, ideas, el potencial sin explotar, está por salir. Va a entrar a una nueva estación. Va a sentir una audacia para hacer cosas que nunca hizo. Va a ser una fuerza sobrenatural. Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Ahora no retroceda intimidado el Creador del Universo, No solo lo ha preparado y facultado, sino que está soplando en su dirección ahora. Está soplando a favor, soplando sanidad, seguridad, restauración. Mire, muchas veces oímos lo que no podemos hacer, pero quiero decirle lo que usted sí puede. Puede lograr sus sueños dados por Dios. Puede vivir sano y pleno. Puede vencer cada obstáculo. Establecer una nueva norma para su familia. Usted no es común, no es ordinario, tiene un tesoro en el interior. Cuando era un niño en mi casa, nuestros vecinos tenían un perro pastor alemán grande en su jardín atrás. Aunque tenía una cerca, siempre mantenían al perro con correa. Un día, cuando tenía unos nueve años, jugaba béisbol en el jardín trasero con amigos y la pelota voló al jardín de los vecinos. No lo pensé mucho, había estado allí muchas veces. Tomé la escalera y subí nuestra cerca de un metro ochenta. Al llegar a la pelota, el perro estaba a unos 45 metros. Al verme, corrió hacia mí a toda velocidad. Mi corazón se paró. Por alguna razón, no tenía la correa ese día. Sabía que era hombre muerto. Me di la vuelta y corrí hacia la cerca tan rápido como pude. Todo el tiempo diciendo entre dientes, Señor, perdona mis pecados, estoy por ir a conocerte. Cuando llegué a la cerca, de un movimiento, la agarré con una mano, salté tan alto como pude, y de algún modo logré brincarla justo antes de que el perro me atrapara. Era solo un niñito. Brinqué prácticamente una cerca de un metro ochenta. Conoce el dicho, los hombres blancos no saltan. Ese día... ¡Salté! Y aquí mi punto. Ese perro me ayudó a descubrir un potencial que no sabía que tenía. Me ayudó a encontrar un tesoro escondido. Nunca antes había saltado tan alto. La verdad es, nunca después salté así de alto. Quizá no sabe qué hay en el interior hasta poner una demanda en su potencial. A algunos se les ofrecerá una posición que creen que es superior a ustedes. Se sentirá tentado a retroceder. No puedo hacerlo, no estoy calificado, no tengo la experiencia. No, quizás sea superior a usted, pero no supera a Dios. Él ya depositó en usted todo lo que necesita. Dios no le daría la oportunidad, ni le pondría el deseo, si no tuviera ya todo lo necesario a levantarse con audacia, con confianza. Entonces va a haber nuevos dones, nuevos talentos, fortalezas, nueva confianza. Todas estas cosas van a surgir de usted. Están en el interior, solo tiene que colaborar con Dios para sacarlas. Algunos van a tener la oportunidad de terminar la escuela, o cambiar de profesión, o quizá empiecen su negocio propio. Lo más fácil de hacer es ir a lo seguro y quedarse donde está cómodo. Pero si va a ver este tesoro escondido salir, debe estar dispuesto a hacer algo que nunca ha hecho. Si va a caminar sobre agua, debe salirse de la barca. No puede ir a lo seguro toda su vida y esperar alcanzar su máximo potencial. Debe estar dispuesto a arriesgarse. Quiero que sienta esta nueva sensación de confianza, de audacia. Usted está lleno de posibilidades. No se quede pensando en lo que no puede hacer. No podría estar en la gerencia. Jamás hablaría delante de la gente como tú, Joel. No podría saltar esa cerca de un metro ochenta. De seguro podría, si viera este pastor alemán persiguiéndolo. Descubriría cosas en usted que no sabía que tenía. Pablo le dijo a Timoteo en la Escritura, «Aviva tus dones». Dios le dice, «Estoy por llevarte a un lugar donde nunca has estado». Estoy por mostrarte nuevas formas de mejorar. Estoy por abrir nuevas puertas de oportunidad. Bueno, Joel, no soy tan talentoso. Jamás podría dirigir mi compañía en ventas. ¿Quién le dijo eso? El creador del universo dice que tiene todo lo necesario para sobresalir. Está preparado, está facultado, está ungido. Es su temporada para ir más alto. Dios está por liberar tesoros escondidos que han estado enterrados en el interior. Prepárese para hacer algo que no ha hecho, para ir a lugares en los que nunca estuvo. Me encanta la historia de Susan Boyle, nuestra invitada especial. Muchos vieron a Susan cantando en Talento Británico, cuando sorprendió a los jueces y al mundo con su voz increíble. Quizá no sabía que Susan no tuvo una vida fácil. Fue la menor de nueve hijos. Su papá fue un minero que luchó por mantenerlos. Cuando nació, su mamá tuvo problemas con el parto. Susan se quedó sin oxígeno durante el nacimiento. Los doctores estaban complacidos de que sobreviviera, pero dijeron a sus padres, no esperen nada de Susan. Tiene una desventaja. Tuvo este problema al nacer. Nunca logrará grandes cosas. Lo que no sabían, era lo que Dios puso en su interior los doctores informaron desde el punto de vista médico hicieron su parte pero había un tesoro escondido que nadie podía ver la ciencia médica dijo lesión al nacer, lento aprendizaje en desventaja Dios dijo, obra maestra única, preparada facultada bueno Susan Pudo dejar a los expertos, convencerla de que se conformara con una vida ordinaria y pensar, oye, tengo una desventaja. No es mi culpa haber tenido este problema al nacer. No, ella tuvo esta actitud. Hay un tesoro en mi interior. No voy a pasar mi vida con autocompasión, enfocando en lo que no tengo. Sé que hay algo que sí tengo. He sido creada maravillosamente. Para los 48 años, ambos padres habían fallecido. Susan vivía sola. Parecía que las probabilidades estaban en su contra y no sabía cómo iba a sobrevivir. Pudo desanimarse, pero una mañana tomó el autobús que iba a una competencia de canto en otra ciudad. Nunca había viajado sola tan lejos. Por accidente tomó el autobús equivocado y terminó tomando seis para llegar al lugar. Al entrar al escenario... Ha visto el show. Muchos de los concursantes son jóvenes, a la moda, súper estupendos. Cuando ella salió, hacía un gran contraste. El juez líder, Simon Cowell, preguntó qué quería hacer. Dijo cantar. Algunos en la audiencia empezaron a reírse. Pensaron, otra actuación que vamos a tener que aguantar. Pero cuando Susan abrió su boca y comenzó a cantar, el mundo entero la escuchó. Ese video... Ese video fue visto más de 300 millones de veces en YouTube. El más visto, los noticieros del mundo transmitieron la historia con el encabezado, la voz que anonadó al mundo. ese es mi punto. Hay un tesoro en el interior de cada persona. Dios no dejó a nadie fuera. No importa lo que le hayan dicho a usted, no importa cuántas desventajas tuvo, ¿O cuántas probabilidades tiene en contra? Si sigue haciendo lo que susan, no desanimándose, no dejándose disuadir de eso, ni dejando que sus propios pensamientos digan, solo eres común, eres ordinario, no eres tan especial, no sigue dando esos pasos de fe, honrando a Dios, esforzándose, convenciéndose de eso, en vez de disuadirse de hacerlo. Haga eso, y su tesoro va a ser liberado. Como Dios lo hizo por ella, Él le llevará lugares que no se imagina. Leí una historia de un niño de cinco años que le encantaba el piano. La única pieza que sabía tocar era palillos chinos, una melodía muy sencilla. Un día, su papá lo sorprendió llevándolo a escuchar a un pianista italiano reconocido mundialmente. Este hombre era uno de los mejores pianistas que ha vivido. Esa noche, rumbo a sus asientos, el niñito notó el hermoso piano de cola en el escenario. Cuando nadie lo veía, se escabulló y sentándose, empezó a tocar su versión básica de palillos chinos. En ese momento, la cortina empezó a levantarse. Todos esperaban ver al pianista de renombre mundial. En cambio, vieron al pequeño de 5 años. Estaba tan inmerso en su mundo que no advirtió lo que pasaba. Cuando al fin levantó la vista, se petrificó. Justo cuando iba a salir corriendo en dirección a su asiento, sintió a dos brazos grandes que lo abrazaron. Era el pianista de renombre mundial. Susurró al oído del pequeño, sigue tocando. Continuó tocando esa versión básica de palillos chinos. Este pianista de renombre mundial empezó a tocar una sinfonía de Beethoven instrumentada en el mismo ritmo Y clave, bajo la dirección del maestro, se incluyó el resto de la orquesta. Primero los de viento, luego las percusiones y los metales. El padre sentado en la audiencia lloraba. Nunca soñó que la tonada sencilla que oyó en casa tantas veces no sonara más como palillos chinos sino no se convirtiera en una sinfonía de Beethoven hermosamente inspirada y perfeccionada. ¿Qué sucedió? El maestro intervino. A veces quizá sienta que no tiene el talento, la fuerza, la habilidad, pero lo bueno es que Dios sí. Cuando usa lo que tiene el maestro, aparecerá. Dios pondrá sus manos sobre las suyas. Tomará lo que cree que es muy común, talento común, habilidades, educación común, Pero cuando el maestro intervenga, mezclará lo súper con lo común suyo, y cosas asombrosas sucederán. Cuando empecé a ministrar, hace años después de que mi papá partió con el Señor, mis sermones eran muy elementales, muy básicos, y no dígame, por favor. Como ese niñito, era como si yo tocara palillos chinos. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo, usando lo que Dios me dio. Los pensamientos decían, Joel, ¿no eres un ministro? ¿No tienes lo que se requiere? Reemplazaba esos pensamientos con todo lo puedo en Cristo. Estoy preparado, ungido, facultado. En vez de disuadirme de ello, me convencía de hacerlo. ¿Qué sucedió? El maestro intervino. Dios puso sus manos sobre las mías. Sacó habilidad de mí que no sabía que tenía. El tesoro empezó a liberarse. Quizás sienta que nunca lo logrará lo que Dios ha puesto en su corazón. No tiene los recursos, la educación, el talento. Quizás usted no, pero Dios sí. Cuando usted se mueve, Dios se mueve. Aún seguiría manteniéndome al margen si no hubiera dado ese paso de fe. Toda voz me dijo que no lo hiciera. Estaba nervioso. Me sentía inepto, inexperto. Pero al salir de mi zona segura y entrar en la zona de fe, el maestro intervino. Dios sacará cosas de usted que no sabía que tenía. En los días venideros, al estirar su fe, va a descubrir confianza y habilidades que no sabía que tenía dentro. En vez de tocar palillos chinos, habrá instrumentos de viento unirse. Cambios sobrenaturales vienen en camino. Justo cuando piense que no puede mejorar los metales, las percusiones se unirán, la gente correcta, las oportunidades correctas. Pronto, va a sonar como una hermosa sinfonía. Sabrá cómo sé yo. No es solo mi talento. Mi habilidad es el maestro interviniendo. Dios tomando lo ordinario y haciéndolo extraordinario. Déjeme preguntarle hoy, ¿su tiempo en la tierra acabar esta semana? ¿Hay algo que nos estemos perdiendo? ¿Está enterrado su tesoro bajo duda, temor, lo que alguien dijo? Se debe a usted mismo Y le debe al mundo aprovechar ese tesoro escondido. No es muy tarde. No es muy viejo. Como Jeremías, hay fuego encerrado en sus huesos. Dios ha hablado promesas a su vida. Sueños que el Creador del Universo puso en usted. No sea como Sara y se disuada de ello. Empiece a convencerse de esto. Levántese cada mañana sabiendo que tiene exactamente lo que se requiere. Si hace esto, necesita prepararse. Su tesoro escondido va a salir. El Maestro intervendrá y mezclará lo súper con lo natural suyo. Creo y declaro, antes de que deje esta tierra, liberará la totalidad de su potencial, la totalidad de sus dones, saldrán y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, y arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, que hago mi Señor y Salvador. Si hizo esa sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.